y a incomodarnos también los propios sentires para profundizar eh, con conceptos que tienen que ver con protegernos como comunidad. Tenemos en comunicación telefónica a Claudia Cesaroni, ella es magíster en Criminología y es especialista en el régimen de ejecución de la pena. Muy buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, ¿por qué...? somos peores si este, abonamos a eso, como sociedad digo si abonamos a la idea de que eh, justicia es perpetua y nada más y porque estamos sosteniendo justamente como sociedad una pena que es cruel que es inhumana que se parece yo insisto con esta con la idea de que es una muerte en vida no es, es eh, la, la aplicación de una cuota de dolor una cantidad de dolor Eh, que a mi juicio y la verdad que no solo a mi juicio, sino hay digamos resoluciones de, de tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen lo mismo en términos de, de, de penas perpetuas que no permitan una revisión de esa condena, porque eh, en, en nuestro país hasta el año 2004 hasta que lamentablemente se, se le digamos siguió la corriente a los reclamos de de Juan Carlos Lumber y sus asesores jurídicos cuando se hablaba de prisión perpetua se hablaba de una pena que tenía a los 20 años una posibilidad, digamos, de una revisión, no de la revisión de la pena, sino que se podía pedir libertad condicional, ¿no? Que es lo que a, a la persona presa le importa, no, no importa cómo se llame el, uh -huh. ese, ese, ese instituto, sino que a vos te dicen, mira, te tenés una prisión perpetua, ¿no salgo más? No, no, sí, mira, en 20 años, que es un montón, ¿no? Digamos, no es poca cosa, no es una es una cantidad de, de años, eh, pequeña, 20 años en la vida de un sujeto, en 20 años si cumplís ciertos requisitos vas a tener la libertad condicional. Condicional, o sea, te mandás a una macana y volvés a entrar y cumplís todo. Y eso generaba cierta expectativa en, en los condenados y condenadas de, bueno, eso, volver a vivir en sociedad, en libertad, ¿no? en cambio ahora con todas las reformas que se hicieron desde 2004 en adelante esa esa posibilidad ha sido cercenada mutilada entonces perpetua es la vida entera y yo creo que eso es una una pena que que no debe existir ¿no? Uh -huh. entonces pedirla y, y jurídica además perdón esto digo no solo acá hay un problema que son los legisladores que y legisladoras que votaron eso jueces y juezas que la aplican y que no la declaran inconstitucional pánico que tienen nuestros dirigentes políticos en general a discutir esta cuestión, porque tienen miedo de que les digan que son prodelincuentes o cosas por el estilo, o que no sienten el dolor de las víctimas, y un servicio penitenciario que la verdad, con toda sinceridad, es el menos responsable de esto, porque el servicio penitenciario sí. es el que las tiene que ejecutar, y la verdad que ejecutar una o sea, la, el que tiene que estar en el día a día con esas personas, ¿no? condenadas y la verdad es que hacer cumplir una condena a una persona que no tiene ninguna esperanza de salir es muy difícil tarea uh -huh. o muy difícil uh -huh. ¿Qué, por qué crees que hoy está más que nunca eh, y tan tan fuertemente replicado este discurso y sí, yo creo que va de la mano de la derechización de la sociedad en muchos otros planos no digamos eh, Si hay, no tengo elementos, digamos, de, de teoría sociológica para, para analizar los porqués, pero es como el visible que ante situaciones de crisis o de malestar social o de incumplimiento de promesas políticas variadas, bueno, una, una especie de, de respuesta demagógica es sobre algunos que, que son mostrados como los, los causantes de, de, de crímenes horrorosos, brutales, se, se, se concentra toda la bronca, el enojo, el deseo de castigo, y bueno, eso también en un punto per, permite no pensar por qué suceden determinados hechos, qué... qué eh, habilitaciones sociales, hay determinadas conductas, hay un grado de violencia legitimada en, en el plano, digamos, de la cotidianeidad o de las prácticas estatales o las prácticas incluso privadas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto, no? Hay una habilitación de que el Estado te trate mal en muchos planos, no cuando vas a hacer una, un trámite a una dependencia pública, cuando vas sí. a una comisaría a denunciar un hecho, cuando pre pretendés de una fiscalía que te den bola, cuando llamás a la cana por algo, no sé, en la escuela, ¿no? en los hospitales públicos, eh, ese maldito está legitimado, se deja pasar, y cuando pasa un hecho en el que por ahí un médico, un policía en particular, un, digamos, directamente su accionar, termina con un, digamos, una muerte o con algo gravísimo, como si se resolviera toda esta base de violencia previa en perpetua para esa persona. Yo no estoy diciendo que las acciones individuales no deban merecer una, una respuesta punitiva, porque, bueno, es, no, no soy tan necia, digo, no, no discuto eso. Lo que digo es que pensar que una respuesta punitiva desmedida sirve para resolver esos temas sociales de fondo o para evitar que se produzcan nuevamente es mentira, ¿no? Es, solo calma el, el ansia de, de castigo en esa persona o en ese grupo particular, Y también, digamos, eh, esa espectacularización del drama, ¿no? El morbo eh, mostrado 24 por 24 por los medios de comunicación, alimentado, ¿no? Entonces puede ser contra un planero, comillas, que corta un día es con el odio contra, qué no sé yo, los que te cortan la Avenida 9 de Julio. Mm al día siguiente contra los llamados rugby, al día siguiente contra la mamá de Lucio, al día siguiente y así, ¿no? Y, y se nos van pasando otros temas. ¿no? Vos, eh, recién decíamos al arrancar, ¿no? Eh, es incómodo pensar eh, des, desde este lugar que no es el que sigue a la a la manada este reclamando perpetua, Y uh -huh. pienso también en que no escuché a nadie de, de la política, si se quiere, más progresista salir uh -huh. a, a incomodar. No hay una falta de compromiso de construcción ciudadana de, de, de la política que se supone tiene que romper con esa con esa mirada este reaccionaria. Uh -huh. Absolutamente. Esa es una de las cosas que, que a mí, digamos, más me enoja <risa> termino de ciudadana, justamente, de militante política, ¿no? Porque yo no, no hablo de estas cosas como una abogada penal, no, hablo también como militante eh, política, ¿no? Y, y, y justamente yo creo que es una falta de coraje político, fundamentalmente, ¿no? De plantarse en ciertos temas que generan respuestas, eh, digamos, Eh, brutales, a veces de parte de, de una parte de la sociedad, pero yo creo que hay que plantarse igual, ¿no? Pero claro, como es un tema que aparece como que se mide, ¿no? Y en términos de medición claro. de votos, espianta votos, y así se dejan pasar. Por eso vuelvo siempre al, a la época, a, a las leyes Bloomberg, ¿no? Porque con ese argumento de que era un caso que... El, que ponían, digamos, un gobierno que en ese momento era muy débil, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner que había asumido hace un año recién y efectivamente era un gobierno que tenía muchas dificultades lo que pasa es que, claro, en el medio están las vidas de muchas personas, la, la, digamos, la, la imposición de políticas punitivistas, de mano dura no afectan solamente al sujeto o a la sujeta concreta que en ese momento va a recibir una condena arrastran un montón de Se, se expanden, digamos, como una mancha de aceite sobre todo la, la, el sistema penal y por fuera del sistema penal, porque también hay lógicas punitivistas por fuera del sistema penal, ¿no? Uh -huh. El sistema de derecho de familia, digamos, cómo, cómo se aborda el sistema educativo, eh, cómo se abordan eh, las, las conductas particulares o, o colectivas de grupos enteros de personas, está atravesado también por miradas punitivistas cuando eso se impone como la mirada predominante, ¿no? Y cuando eso se va dejando pasar, claro, después se lo llevan, qué sé yo, Amado Voodoo en pijama, y decimos, mm. uy, qué escándalo, qué horror. Pero antes pasaron cientos de X, de personas no notorias, no, sin notoriedad pública, que se llevaron de esa manera, y que mostraron la cara, y que le sacaron fotos, y que los humillaron. Entonces, yo digo, hay que, hay que reaccionar eh antes de que alcance a una persona que tiene que ser un militante político o, o milagro, las cosas que le hacen a Milagrosala, ¿eh? las hacen todo el tiempo. Uh. No atender su salud, inventarle causa, ¿no? digamos, denigrarla, eh, el, muere el hijo y tiene que ir al velorio con eh, 30 tipos atrás custodiándola, como si fuera Escobar Gaviria, o sea, toda esa, esa práctica de humillación no es solo porque es milagro es porque es una víctima del sistema penal. Uh -huh. Esta semana hubo un hecho muy evidente ¿no? que mostraba el, la, la, la, la, los abordajes periodísticos espectacularizantes. Mauro Zeta publica primero uh -huh. un, un tuit cortito diciendo que mataron a otra bebé, la abusaron y los padres están presos. Al otro uh -huh. día, cuando se conoce la autopsia, bueno, la bebé murió por causas naturales Y en el medio, al padre y a la madre, bueno, ya en la comisaría los habían reventado a palos. Eh, y sin embargo, no hay ningún tipo de represalia, sanción social contra ese periodista o O. Ese, o esa forma de periodismo. Mira, yo creo que ese caso, ojalá, viste, cuando dice hay, hay casos que, que son bisagra y después, y bueno, qué, sé yo. Mm -hmm. qué lástima que haya... haya tengamos que llegar a, a ese grado de dolor y de brutalidad para que algo se avisagra, Yo creo que es uno de los más tremendos. No es el único, ¿eh? Y tampoco es el único Mayros, Mauro Zeta. No, claro. Yo no, no quiero concentrarme, No, pero él tiene mucha responsabilidad. Y yo se lo vengo, se lo, vamos, lo estoy planteando todo el tiempo. A él en particular. No solo en este caso. Él también en, en plena pandemia difundía, no sé, salió de la cárcel por el COVID y ya está robando, ¿no? Y yo te juro que me desgañitaba buscando información y explicando mentira. Este tipo no salió por COVID, salió porque era un inimputable mental. Me acuerdo un caso muy concreto, cuando estábamos en plena discusión por los derechos de las personas presas y, re y muchas personas y organismos reclamábamos que quienes tuvieran condiciones para salir se los mandara a la casa para que no murieran en la cárcel o, o se contagiaran. Y entonces cada nota de este tenor era había que remar contra esa afirmación y era mentira. Entonces, eh, yo creo que, que... Pero no es solamente responsabilidad ahí del periodista, es responsabilidad de la policía que reparte esas fotos, que las saca, uh -huh. las publica y las reparte. Es responsabilidad de los médicos del hospital que salen a decir pavadas innecesariamente. Eh, digo, hay una enorme... hay eh, tenés otro... Ese tipo de casos, digamos, lo que muestran es la necesidad de actuar rápido. También eso, ¿no? No podés esperar, para un poquito, pará. Acaban de ser detenidos. No sabes nada del caso. ¿Cómo vas a afirmar que la abusaron y la mataron? Uh -huh. O sea, es de un nivel de impunidad, pero no una impunidad penal. No estoy pensando siquiera en un castigo penal para Mauro Zeta ni para no, ninguno claro, de esos. Claro, claro. No, no por eso, pero podría pensarse, porque hacer una... Acusarte, yo no te puedo decir a vos, as, mataste a tu hija, y alegremente, y publicarlo en los medios, eso es imputar, hecho uh -huh. falsamente. Uh -huh. Entonces, sí es un delito, pero yo ni siquiera estoy hablando de esto, sino de... Los medios, los los colectivos de periodistas, las discusiones sobre ética periodística, ¿dónde se dan? ¿Se dan esas discusiones en el campo de lo penal? ¿Se debate eso? O sea, ¿cómo puede ni hablar de la cobertura del caso Fernández Báez Donde canales enteros han pasado todo el verano convocando a los presos a que se cojan y, y lastimen uh -huh, uh -huh. a estos pibes cuando lleguen a la cárcel. ¿cómo es, ¿cómo puede ser posible que eso no merezca una respuesta de algún organismo del Estado? Y otra vez, no estoy hablando siquiera de penalizar ni de censurar, estoy hablando de, loco, plantarse en la puerta de crónica, y decir, yo, yo vengo acá y quiero explicar que esto no se puede hacer. Y hay, digamos, organismos públicos para hacer eso, la defensoría del público, el INADI, la Secretaría de Derechos de Humanos, no sé, un legislador, una legisladora un oh, no, secretario de derechos humanos de alguna provincia, el uh -huh, nacional. Uh -huh. ¿sí? sí, sí, sí. No, no, no hay, no hay ningún compromiso, eh, evidentemente institucional, para revertir esta lógica que viene, para mí, este, muy preocupantemente, este, creciendo y sobre todo, sí, y sobre todo potenciándose a través de la, las redes sociales. Eso es, es peligrosísimo. Uh -huh. eh, La última, contame, eh, contanos, contale a la audiencia qué implicó esa última reforma al, uh -huh. a la ley de ejecución de la pena que llevó adelante el macrismo, ¿no?, o en, o en 2017 durante sí. el gobierno de Macri. Exacto. Esa reforma que también se hizo como supuesta respuesta a un hecho que a todos nos impactó mucho, que fue el femicidio de Mica García, uh -huh. una joven hermosa, luminosa, militante, solidaria, comprometida, Digamos, era era una una víctima con la que nos sentimos absolutamente identificadas en en cuanto a, a a la tristeza y al y al dolor por la forma en que fue asesinada en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay en abril de 2017. Ahora, vos fíjate como respuesta a eso, ¿cuál fue la cuál fue la eh, qué es, qué es lo que se hizo? Y se hizo en tiempo récord. el, el, el crimen de Mica fue en abril y en julio de 2017, Ya teníamos una reforma punitivista impulsada por el diputado mendocino Luis Petri, pero votada por claro. casi todo el bloque, por ejemplo, del Frente del entonces Frente para la Victoria. No, eh, la verdad que el único bloque que como tal no votó esa reforma fue el FIT. Todos los demás lo fueron votando. Con algunas, digamos, algunos se ausentaron ese día, les habrá dado vergüenza, pero tampoco salieron públicamente a, a, a oponerse. Y la lamentablemente fallecida Alicia Argumedo fue una de las sí. pocas que, que sí se opuso públicamente. Eh, ¿Qué significa esa reforma? Cerrar la cárcel, prácticamente transformarla en una tumba, porque a partir de esa reforma no hay ni salidas transitorias ni libertad condicional para una larga lista de autores de delitos todos los de lo, digamos todos los del artículo 80 que son todos los homicidios agravados pero muchos otros más no delitos que tienen penas mucho menores que un homicidio agravado delito no sé la tenencia de superfácientes para comercialización por ejemplo a todas esas personas todas las que están en ese listado esas categorías de personas se les niega la libertad condicional y las salidas transitorias y eso va absolutamente en contra de los principios básicos de nuestro sistema de ejecución de la pena, que es un sistema que se ha desarrollado a lo largo del siglo, pero que la ley más importante, la 24.660, era del año 96, o sea, no es una ley vieja, es una ley de 1996, y uno de los principios es, primero, el derecho a la reinserción de las personas, y después el principio de tratamiento individualizado, porque la idea es que vos no castigás a categorías de personas, o no ejecutás condenas de categorías de personas, sino que vos ejecutás penas de personas que son sujetos, que son distintos, pueden haber cometido el mismo delito, no dos personas que cometieron el mismo delito, no son iguales. Su desarrollo a lo largo de la detención no es igual. no Una persona puede, no sé, decir, bueno, voy a estar 20 años acá en Canadá, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a construir una familia, voy a pensar en salir, voy a... no sé puede pensar eso, y otra puede decir, si no se importa nada, todo y estoy acá y voy a tratar de voy a lastimar a mis compañeros uh -huh. lo que fuere. Entonces el tratamiento individualizado al menos en teoría tenía el objetivo de atender esas particularidades era absolutamente premial, conductivo premial, era un poco de, de te portás bien, te doy un premio y, y por eso muchas veces lo cuestionábamos en algunos aspectos porque esa premiación venía de parte de una fuerza de seguridad como el servicio penitenciario, que tiene un montón de cosas para cuestionarle y discutirle en cuanto a cómo imponía ese tratamiento. Ahora, a lo que es hoy, yo te digo, extraño en de cuestionarle algunas cosas al tratamiento penitenciario, porque ahora es la nada, o sea, es un desierto. ¿Qué le vas a...? ¿Qué programa...? Digo, pensemos un minuto, nos sentamos... Somos parte, imaginemos, ¿no? Somos parte del equipo de tratamiento de la cárcel donde va a parar Máximo Thompson. El, el, pe el más señalado como el monstruo de, de estos pibes. Nos sentamos con él. Le decimos, bueno, vamos a armar tu programa de tratamiento. ¿Qué le, po ¿qué le podemos proponer a una persona que tiene ante sí 47 años de cárcel? ¿No? Nada, básicamente. Y, pues, no, no, no. y no tiene que puede, aceptar que... nada tampoco. Ni proponer y Exacto. no va a aceptar bueno, nada. Además. Por eso. Entonces, sí, por eso yo planteo que es una muerte en vida, porque realmente levantarse cada mañana sabiendo eso, yo debe ser, o sea, no puedo imaginar ese, digamos, cómo cómo abordar eso sin volverte loco, sin querer uh -huh. matarte, y, y espero que eso no suceda, espero que haya siempre está la esperanza de las, los recursos de casación y el caso va a llegar a la corte y seguramente va a terminar el sistema interamericano si no se resuelve aquí, pero claro, en el medio la vida pasa. ¿no? La vida de ellos va pasando, de sus familias, de, digamos, de, de no poder entrever que esto va a tener en algún momento, una digamos, algún corte, ¿no? Uh -huh. Y hay un costado que, que se toca poco, se habla poco, que es... El del negocio que genera tener más presos y construir más cárceles y, y a, a, ampliar las cárceles en lugar de ampliar, qué sé yo, eh, eh, salones para que hagan deporte los pibes, no sé. Me, me, me, ese es un hecho que no se conversa, que no se expone. Sí, salvo salvo el otro día tuve la desgracia Bueno, no, me desgracia no porque me lo busco solita porque paso cada tanto por La Nación más y por claro. esos canales. Eh, y veía la típica nota, yo te diría que una vez por año o dos, ¿Cuánto nos cuesta un preso? Es cifras, ¿no? Digamos, este señor Luis Gazula claro. diciendo, en la comida de un preso se gastan mil pesos por menos es un delirio. Y yo justamente estaba, estuve haciendo unos talleres, uno de la ejecución penal y participaron eh, familiares de detenidos, ¿no? Y contaban a los participantes algo que ya escuché decenas de veces y que conozco directamente de la basura que, que le dan para comer a los presos y cómo... Si no fuera por las familias, eh, sobre es como viste en la época de la esclavitud, que sí. era la comida necesaria para sobrevivir y trabajar. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? La comida que se provee. Entonces, cuando se plantea este tema, solo se lo plantea para decir, mira todo lo que se gastan en los presos. ¿Por qué no se lo gastan en los jubilados? Como si los presos estuvieran viviendo en un hotel donde claro. comieran exquisiteces cada día. No para denunciar, en todo caso... El, el fraude, el robo, el nego, dónde va a parar esa guita, etcétera. La construcción de cárceles, que lamentablemente otra vez, esa es una discusión que muchas veces doy con compañeros, compañeras, que, que coincidimos en muchos aspectos, en, en otros temas, pero que aquí se cree en el argumento de que se construyen nuevas cárceles para que los presos vivan mejor, en mejores condiciones, y uno trata de explicar una y otra vez que lo que va a pasar es que se va a llenar esta alcaidía nueva, que es una jaula un poquito mejor que una comisaría, pero nada más, y van a seguir llenas las cárceles ya viejas, y van a volver a usar las comisarías, porque esa demanda es elástica, no no si, si seguís construyendo vas a seguir llenando. Entonces bueno, ahí hay una yo creo que hay muchos eh, dirigentes políticos, eh, compañeros y compañeras que sinceramente creen que hay que construir nuevas cárceles para que la gente se sienta más cómoda. Pero bueno, no escuchan o no o no no, no preguntan, no leen, no no, no se preocupan por averiguar Que eso no es una solución, al contrario, tenemos una sobrepoblación penitenciaria que no deja de aumentar, ¿no? Uh -huh. Ayer, eh, cuando se llevó adelante el juicio la, la cesura del debate eh, donde las partes argumentaron uh -huh. el pedido de pena en el caso de Lucio Dupuy, eh, uh -huh. las defensas eh, reclamaron esto, ¿no? La prisión perpetua es una pena cruel. Y, y por otro lado, eh, el, el, el querellante, el representante de, de la familia paterna dijo, bueno, pero ellas también fueron crueles con Lucio. Yo cuando escucho esto digo, bueno, entonces es un ojo por ojo, es, este es el Totalmente. planteo que estamos haciendo, ¿no? Sí, y además una, un desconocimiento de la diferencia entre los actos ilegales, delictivos, brutales, ponerle todos los objetivos que quieran, que pueda cometer un sujeto X, y la respuesta punitiva del Estado, ¿no? Nosotros no estamos, nosotros digo, porque entiendo que coincidimos en esta mm -hmm. crítica, pero digo, yo en particular no estoy diciendo eh, o no estoy planteando que el, el dolor de las víctimas o sus familias deba ser desoído. Al contrario, entiendo que oír ese dolor lo que no debe hacerse es transformarse en una acción, digamos, en una furia vindicativa del Estado, ¿No? El Estado está justamente para de alguna manera, de alguna manera, mediar o, o, o sentar una posición frente a las demandas eh, atravesadas por el dolor, por el odio incluso, odio, ¿no? Digamos, yo, eh, cualquiera puede entender, ¿no? Digamos, si, si le hacen un daño tan tremendo a, a, a un cachorro de uno, a un hijo, a una persona que uno ah, uno ¿qué va a sentir? ¿No va a sentir odio? ¿No vas a sentir un dolor que te atraviese Obvio. Ahora, el Estado no puede comportarse como si fuera una víctima. Entonces, la discusión no está, no no se basa en ese dolor. La discusión es, si a partir de ese dolor vos me venís a pedir pena de muerte, real, o, o, o más o menos, como es una pena de prisión perpetua, yo tengo que decir, no, mira, yo como Estado no voy a imponer esa cantidad de dolor. Yo voy a hacer otras cosas con estas personas. Voy a aplicar un monto de pena, porque eso es inevitable, voy a aplicar una, un montón de pena, pero esa pena no va a ser eterna. Yo voy a dar una posibilidad de, de volver a vivir en sociedad, voy a dar una posibilidad de que estas personas revisen, yo no no, no hablo de arrepentimiento, ¿no? que revisen esas, esas acciones que cometieron, que eventualmente y que puedan cambiar, o sea, que puedan repensar esas, esas cuestiones y que puedan en algún momento volver a vivir en sociedad cuando nadie se acuerde del caso, porque esa es otra cuestión, ¿no? Digamos, Cuando se dice, no, no, no son 50 años, pueden pedir libertad condicional a los 35, que es mentira, hoy por hoy eso no es cierto. Para estos para los pibes estos, para la mamá de Lucio y su compañera, para, Nay, para Nair Galarte, para cualquier otro condenado o otra condenada perpetua, hoy, desde el 2017, no hay libertad condicional, nunca. ¿Sí? Yo, yo puedo decir, años. bueno, pero por ahí dentro de 35 años se declara la inconstitucionalidad de la reforma hasta que hablamos de que, Bueno, pero esto es, yo voy a estar sí. muerta, yo no sé lo que va a pasar en 35 años. Hoy es decirles que van a atravesar una pena eh, cruel, inhumana y brutal, ¿no?